poco más. Pero te digo que hoy no está como para andar con demasiados abrigos. Bueno, sí, ayuda... Está una que... persona muy sí. friolenta, bueno, sí. sí. Ayuda que no hay viento, Mauro. Ayuda Eso que no hay viento, sí. pero el solcito por ahora no se ve. No, no, va a estar nublado también por lo que dice el servicio. Bueno, así que, bueno, así que, bueno esa es la, la, la mañanita que tenemos en Santa Rosa. Eh, eh, cuestiones para tener en cuenta. Se están cambiando algunos... este algunos sentidos de las calles de Villa Navarro Sarmiento y Villa Martita. Recordemos que la semana que viene van a comenzar a funcionar los semáforos en la nueva obra que se hizo en Tello y e Ilia y, bueno, va a haber este, cambios de sentidos de calles. Eh, muchas personas ya más o menos lo saben porque andan por por la zona, pero las personas que no, que no andan por ese lugar van a tener que andar con algún cuidado. Por supuesto que hay... personal de tránsito ahí marcando este eh esto que les digo de de, de los sentidos de las calles eh, esto va a ser la semana que viene pero ya están advirtiendo que eso va a pasar y eso está bueno para para que lo sepamos. Por ahora los semáforos que colocaron no están funcionando pero están ahí eh mm. esperando que le den el ok para para comenzar a andar. Claro. Eh, o sea que la semana que viene estaría funcionando ahí el nuevo cruce. Claro. En Entre, mar entre el lunes y martes se van a cambiar los sentidos de las calles. Bien. Y ya el miércoles andaría eh, los los semáforos eh, con estos sentidos nuevos de las calles. Ah, bueno. Tanto de Teófilo de la Colina como de la calle Selva. Bien, bien, bueno, bueno, está. Eh, qué sé yo, es, una, es un dato a tener en cuenta, pero también recordemos que eso también trajo hasta manifestaciones de vecinos y vecinas porque reclamaban una, una obra ahí por la cantidad de... ...de siniestros viales que hubo en el lugar. Eh, y hoy viernes es el último día de plazo para presentar listas en la cooperativa... ...que tiene las, las elecciones el 23 de, de septiembre, este durante este mes. Hoy es el, el último día de plazo y nos decían que en un ratito... ...posiblemente Acción Cooperativa esté entregando eh, todos los papeles para presentarse como lista... Así que esa información en un ratito, cuando ustedes crean conveniente, podemos volver y les cuento bien. Pero nos decían que cerca de las ocho y media, nueve menos cuarto, posiblemente este grupo de vecinos eh, presente la, la lista en la cooperativa y en este caso las elecciones de la de la CPE van a tener dos listas: la lista celeste y esta nueva lista que se estaría presentando. por estas horas. Claro, bueno, han anticipado que van a cumplir con todos los requisitos y lo van a presentar, Mauro, así que, bueno, sí. eh, eh, hay que esperar vamos, nada más. Vamos a ver si todo eso... Sí, todo más bien. vale porque después se revisan todas las... Los avales, vendría a ser. Exactamente. Sí, sí, tal cual. Che, Mauro, y ahora, en este momento, debe estar comenzando la audiencia de cesura, eh, donde se va a debatir la pena que le van a imponer a Yanina Coronel. Exactamente. Ocho eh, y media arrancaba. Es una jornada sí. de... Mm. de, de dentro del juicio, sí. que hoy se va a imponer la pena. Sí, eh, ahí las partes van a pedir, cada una, la Fiscalía, la querella y la defensa, eh, la pena que le correspondería porque ya fue declarada culpable, Yanina Coronel, y la semana que viene el tribunal dará a conocer el veredicto. Claro, Yanina eh, mm. es, es culpable según la, la justicia o el Poder Judicial, y hoy lo que se le va a hacer es decir cuántos años. Hay que ver por eh, tiene una pena de entre 10 Y 15 años, estaba hablando de que la fiscalía podría llegar a pedir por lo menos 10. Uh -huh. La querella pediría unos 12, así que veremos, están en esa sí. en esa negociación. Sí, eh, y bueno, y recién la y semana la que viene. Absolución, por supuesto, sí. por parte de. No, no, absolución de... no puede pedir, Mauro. No, porque no. ya ya fue declarada culpable. Claro, pedirá, el mínimo, no puede pedir la pedirá el mínimo. Pedirá el mínimo 10 años. Sí, porque va por el beneficio de la duda, porque nunca reconoció que, sí. que pusieron el veneno claro. eh, en el. En el licuado que tomó Páez Albornoz, por sí. eso es que fue por el beneficio de la duda, eh, duda que se... Este, sí, para el tribunal no, no quedaron dudas. ¿no? Era fácilmente rebatible sí. para el tribunal, claro. según dijo. Eh, así que, y recién la semana que viene, eh, los jueces Andrés Olie, Alejandro Ongaro y Daniel Saez Zamora eh, van a dar a conocer eh, el monto eh, de la pena que le corresponde por el delito que cometió. Sí, en el medio de esto, las la denuncias de la propia Salina Coronel, que hizo sí. aquí en Radio Cármen, de, de una posible connibe, connivencia entre el, la Fiscalía y el, y el propio imputado, así que el, la propia víctima en este caso. Sí, denuncia pública y, y, denuncia sí, pública, y que hasta ahora sí. no presentó ninguna prueba. No, no, no, no eso quedó en una, sí. una declaración, en un medio de comunicación sí, nada sí. más, Bueno, por ahora. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, más vale. Cómo se desarrolla todo eso. Uh -huh. eh, Mauro, bueno, eh, cuando tengas esa novedad eh, de si se confirma o no la presentación de la lista opositora Acción Cooperativa, eh, más vale, nos contás. Dale, en un ratito volvemos. Bueno, eh, nuestro cronista de exteriores, Mauro.